Bueno, simplemente porque eligen la barriga para hacer esta inauguración, esta apertura. Sí, nosotros vamos en las aperturas recorriendo la provincia. Y, eh, bueno, siempre elegimos eh, en distintos lugares, de acuerdo a un equilibrio regional para que el inicio del ciclo electivo me pueda abarcar una visión de la provincia integral y la directora provincial de superior este, me recomendó que viniera a este instituto, que, que funciona muy bien. Realmente he venido a la Barría que es una ciudad muy importante ¿no? de, de la región cumplía con los dos requisitos Así que no hay, no hay nada especial en las elecciones Sino que vamos tratando de recorrer De recorrer toda la provincia Lo que pasa es que bueno, hay ciudades como la Barría Este, en el interior como en San Nicolás, en los Junín, que tienen una importancia tal en donde uno en general reitera sus visitas. Le pregunto por esto que decía la presidenta en el último discurso en Malvinas que había que tener un aula de cada este lugar, este, con es un nombre de algún caído en Malvinas, esto se va a instrumentar, va a que ser en todos lados. Nosotros sí, el, el, el gobernador Cioli ya dio instrucciones para hacerlo. Ahora es que nosotros lo vamos a hacer continuidad de un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo con el tema Malvinas. La provincia de Buenos Aires tiene una cláusula de cada un número de porteros que se nombra uno el veterano Malvinas, tenemos dos mil, dos mil nombrados y este año vamos a completar toda la nómina de los inscriptos. Eh, venimos haciendo un trabajo con el centro de veteranos de guerra o héroe de Malvinas de Mar del Plata, de poner una foto en cada escuela en donde haya un chico que cursó allí que haya sido este, combatiente y muerto en Malvinas, así que lo hemos empezado en Mar del Plata y eso lo estamos haciendo en todas las escuelas de la provincia. Tenemos muchas escuelas de la provincia que tienen nombre de soldados caídos en Malvinas que concurrieron a esa escuela y además tenemos muchas escuelas que tienen un nombre vinculado a esa gesta patriótica y de soberanía todo lo que, lo que sigamos haciendo con Malvinas nos parece, nos parece muy bien, así que la propuesta de la Presidenta la tomamos con mucha convicción y, y con mucha voluntad, pero además este, continuando y profundizando tareas que, que venimos haciendo hace mucho tiempo. Hablaba recién del debate sobre calidad educativa que reaparece por oleadas, ¿no? sobre todo en años electorales. Eh, ¿Cuál es el balance que puede hacer al respecto esto que hablaba un poco de no una educación de élite, sino una educación para todos? Sí, cosa ah, y con... sí porque a veces este, se, se piensa que la calidad es exigencia y expulsión, y la calidad es inclusión y alternativas y búsqueda de estrategia para que los alumnos aprendan, ¿no? no No consideramos que un sistema educativo tiene calidad porque expulsa a los que tienen dificultades, sino que creemos que un, que un sistema educativo tiene calidad y es exigente cuando da alternativas para progresar. Y esa es la, la búsqueda que tenemos nosotros. Creemos que la obligatoriedad de la enseñanza secundaria amplía las posibilidades de calidad general de la población y que eso va a ser una tarea muy, muy fuerte, muy difícil, que seguramente cuando hay masividad Eh, hay ciertos retrocesos en la calidad individual porque ahora la evaluación es masiva. Este, una cosa es evaluar la calidad de un sistema que toma ingreso y que selecciona antes de, de ingresar a la a la escuela secundaria y otra cosa es este, evaluar un sistema que tiene sus puertas abiertas para todos los alumnos aquellos que tienen facilidad de estudio otros que tienen dificultades los que tienen voluntad y los que no tienen voluntad los que tienen familias que los apoyan y los que tienen familias que no los apoyan pero nosotros preferimos este, el camino más largo pero mucho más justo de educar a todos los adolescentes y exigirles dándoles posibilidades ¿El nivel de respigencia tiene que ver con eso? digamos ¿El aumento a la yo claro. creo es que no hay un gran pico de aumento de repitencia en general este, tenemos indicadores en la década más o menos parecidos una, una pequeña suba pero claro que está, por supuesto que está bien está vinculado a, a tres variables está vinculado a mayor este, ingreso de matrícula a mayor retención Que cuando uno mide repitencia, lo mide aparte de los que abandonan. O sea que hay mayor retención y mayor matrícula y mayor exigencia académica también hace que aumente la repitencia. ¿Cuáles son las expectativas fundamentales que tienen hoy para comenzar este nuevo ciclo 2011? Lo que nosotros este, planteábamos recién a los, estudiantes, a los estudiantes de educación superior, nosotros vemos que la educación superior, fundamentalmente la formación docente, es estratégica para, para nuestra provincia que por, por una fórmula muy sencilla, creemos que el desarrollo de nuestra provincia tiene en la educación un hecho estratégico, y la educación tiene en los docentes un hecho estratégico, por lo tanto la formación docente se hace clave en, en ese proyecto, pero para ello hay que ser un buen estudiante, y un buen estudiante es un estudiante que estudia, que investiga, eh, teoría que reflexiona sobre su disciplina, la que ha elegido, sobre su profesión, que se compromete, que participa y que no le teme este, a ninguna lectura ni, ni a ningún compromiso social. Acuerdo, la barriga va a ser beneficiada con un programa que usted firmó de Citroën Peugeot a través de una llegada de un automóvil. ¿Nos puede contar un poquitito de qué se trata ese, ese convenio? Sí, se trata que, que la fábrica Citroën Peugeot tiene prohibido la circulación de los autos que usan como como prueba en la fábrica y lo que, el, el, el grupo de autos que ellos tienen este, cuando sale un nuevo modelo este, como, como prueba. Es, esos autos tienen prohibida la circulación. Por lo tanto, este, nos lo donan a nosotros y nosotros vamos a tener la posibilidad de dárselos a las escuelas donde van a poder trabajar con automóviles de, de última generación. Y además nos están donando caja de velocidad y motores, con lo que es un elemento de alta tecnología y de, y, de última, y de último diseño que la verdad moderniza el, el equipamiento de las escuelas que están dedicadas a motores o a electromecánica. Perfecto, en cuanto a la digamos que está, había muchos pedido control en Olavarría el, el año pasado, la última vez que vino, que la agarraron ahí este, a la pasada, hubo alguna novedad al respecto en qué se mejoró? Sí, siempre, mire en la provincia de Buenos Aires hay 9.000 edificios así que siempre hay pedidos puntuales y siempre hay respuestas y cuando esas respuestas se concretan hay otros pedidos puntuales a los cuales tenemos que dar la respuesta este, hay que diferenciar ¿no? en lo que sería pedidos de refacciones o de, o de algunos problemas de funcionamiento o de pequeñas ampliaciones y otra cosa son los pedidos de nuevos edificios tanto de reemplazo como para nuevos servicios ¿no? así que Este, es, es grande la carpeta de, Es grande la carpeta que uno tiene De la información de infraestructura En relación a ese tema, ¿cómo ve hoy barría? Porque el gobierno municipal ha invertido En, en instituciones aquí de la, de la localidad Sí, porque el gobierno municipal es muy responsable En ese sentido El Intendente sever en particular tiene un gran compromiso y, y el Fondo Sojero lo destina a educación y eso a nosotros nos da un gran apoyo, además de lo que invierte la provincia de Buenos Aires, lo que invierte la Nación y lo que podemos recurrir a créditos externos. Bueno, gracias a todo eso podemos hacer la obra que hacemos. Es un sistema que está en permanente expansión y que por lo tanto necesita todos los días de intervenciones Este, de infraestructura, ¿no? porque tenemos que mantener 10 millones de metros cuadrados en la provincia.